¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Hablo en Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Y buen día a todos los oyentes de la radio. Bueno, eh, Vicente, el, el encuentro de hoy es solamente para conversar sobre el, esto, el monto fijo de 4.000 pesos que fijó el gobierno y cómo se aplica en la provincia, o hay otros temas que se van a derivar y que tienen que ver con lo salarial. Bueno, en principio el encuentro de hoy estaba programado eh, ya en aquel acuerdo que llegamos en la ciudad de en una reunión que tuvimos con Arabela Carreras y el ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, donde pudimos avanzar en que se haga eco del pago que estaba llevando adelante el Estado Nacional para los estatales nacionales de 4.000 pesos como anticipo adelanto de futuros acuerdos paritarios. En ese momento eh, fue positiva la respuesta de poder implementarlo en la provincia de Río Negro y ser una de las primeras provincias en llevarlo adelante y con la posibilidad y la garantía de que se iba a avanzar en este adelanto, pero sin, los to sin el tope de los 60.000 pesos que plantea el Gobierno Nacional y con eso asegurar que alcance a todos los estatales reonegrinos. Uh -huh. En ese sentido, eh, estaba planteado ya la posibilidad de esta reunión eh, paritaria para ver el mecanismo y poder definir la modalidad de que cómo se va a pagar este anticipo de 4.000 pesos. Así que, en el día de hoy, eh, es esa la consigna, más allá de que nosotros bueno queremos dejar eh, ya de manifiesto como lo venimos haciendo a través de comunicados, de que necesitamos y queremos que sea este año 2020, al igual que el 2019, que sea acuerdos trimestrales, eh, paritarios, y que podamos hacer un relevamiento mensual de la inflación y de cómo sube o baja la inflación para poder eh, tener siempre, eh, digamos, en, en, en el poder adquisitivo de los estatales, lo mejor, el mejor nivel posible, así que uh -huh. eso también es una de las cuestiones que vamos a, a manifestar hoy, y vamos a aprovechar este ámbito y esta reunión, obviamente siempre eh, yendo a más de los temas que, que están planteados, y vamos a pedir que se aumente un, un 60% el ítem de ayuda escolar, eh, ya que consideramos que es el mes donde todas las familias van a empezar a, a hacer las compras de, de útiles escolares para comenzar el ciclo lectivo en marzo uh -huh. de la mejor manera así que claro. eso es lo que nosotros vamos bueno, a llevar a la mesa de hoy cuánto se está cobrando en este momento es por ese ítem de ayuda escolar bueno el ítem de ayuda escolar hoy tiene un valor de mil pesos Ajá. y ustedes pretenderían que fuera de 1600 pesos entonces de acuerdo al, al aumento que están pidiendo no claro el 6 ciento uh -huh. de lo que pedimos es más o menos el el cómo cerró la inflación del claro. año 2019 eh, Vicente, esto es eh, un monto fijo para todos los estatales más allá de qué porcentaje del sueldo represente para cada uno ¿no? Seguro, sí, sí uh -huh. eh, Volviendo al tema de los 4.000 pesos, ¿no? Eh, eh, entiendo, y tal cual lo planteó el Gobierno Nacional, esto va a cuenta de las próximas negociaciones paritarias que se realicen, en este caso los estatales de la provincia de Río Negro Eh, ¿Cuándo se realizarían estas reuniones? Le pregunto esto porque 4.000 pesos, en cuanto a porcentaje, no es lo mismo para un empleado público que cobra 25.000 pesos que para otro que cobra 48.000 pesos, por ejemplo. no ¿Cuándo se haría la paritaria? Bueno, en, en realidad, eh, obviamente que esto va a ser a, a, de futuros acuerdos que en teoría ya deberíamos estar pensando... Eh, que tiene que haber una fecha paritaria nueva a partir de la primera semana de marzo uh -huh. si hablamos del trimestre así que en ese sentido ahí se terminará de de cerrar el primer trimestre del año en lo que sí decimos que bueno que es importante porque esta suma eh, va a quedar eh, fija en el en el salario de los estatales eh, es importante ese detalle también y vamos a buscar que sea implementado de la mejor manera posible para que impacte eh, lo antes posible en el bolsillo de, de cada una y cada uno de los trabajadores. O sea, nosotros, el Gobierno Nacional planteó dos cuotas, de una de 3.000 pesos y la segunda de 1.000 pesos. Eh, no sabemos bien el cuál va a ser la oferta del Gobierno provincial en el día de hoy, pero los trascendidos en medios de prensa eh, provinciales ya hablan de la posibilidad de hacerlo en dos pagos en febrero y marzo y que el gobierno estaría eh, proponiendo que sea de 2.000 pesos y 2.000 pesos el pago en cada cuota. Nosotros vamos a pretender, obviamente, que se acerque mucho más a la idea nacional porque creemos que es urgente la necesidad que tienen ya ahora en este mes de tener un, el, el poder adquisitivo correcto a la orden del día, todos estatales. Uh -huh. ¿El gremio ya más o menos hizo una estimación de cuánto va a pedir para todo el año cuando sea la negociación salarial? Bueno, lo, los analistas económicos están hablando de que este año no va a variar mucho del año pasado, que va a estar alrededor de un 50% de inflación anual, eso también nos preocupa porque además, de las medidas económicas que tomó Alberto Fernández. El proceso inflacionario no, no está cediendo, no está bajando. Eh, se cree que el mes de enero en estos días va a salir eh, seguramente ya el índice oficial eh, del INDEC, pero el mes de enero estaría cerrando en un 3% y se está pensando que cada cada mes siguiente va a cerrar más o menos en ese porcentaje de inflación. Así que, bueno, eh, la verdad que... Eh, Tenemos que estar monitoreando mes a mes lo que va a pasar y, y estar acorde al, al porcentaje que puede ir uh -huh. variando y modificándose la inflación bueno lo que resolví esa situación era la famosa cláusula gatillo que el presidente de la nación ha dicho que no quiere en las negociaciones salariales de este año ustedes cómo cómo van a eh, cómo van a prever esto no de que lo que pidan no esté por debajo de lo que sea la inflación anual cómo cómo se va a arreglar esto. Ya sé, con el gobierno eh, de Guret Neck, ustedes hicieron un arreglo finalmente, eh, tengo entendido que consideran prácticamente cerrado el ciclo de arreglo salarial del año 2019. Eh, ¿Cómo lo piensan hacer para este año si es que, tal cual ustedes dicen, la inflación va a ser del 50% y no creo que el gobierno comience eh, acordando con ustedes un aumento del 50% para este año? No, no, seguro, no creo que ningún gobierno ya en el, los primeros meses de un año cierre la paritaria, pero sí pensamos que por eso queremos dejar el impuesto que sea trimestral y que uh -huh. se pueda realizar un relevamiento y una revisión mensual de la inflación, que es eh, es casi lo mismo que una que una cláusula gatillo en el uh -huh. sentido de que cualquier variación mensual que suceda se tiene que tener en cuenta al momento de sentarse trimestralmente. Como se hizo el año pasado, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Vicente, mmm, espere, ¿a qué hora reencuentro? La tarde, ¿no? A las 11 de la mañana. Ah, a las 11 de la mañana, perfecto. Vamos a estar atentos ahí a lo, a lo que suceda. Gracias por la comunicación, ¿eh? Gracias a ustedes, te dispostamos. Hasta luego, voy a llamarle. Rodrigo Vicente, entonces, Secretario General de ATE.